De y Retria, Sintonía de Río Farisratia, Sintonía 100.8 FM Jueves 14 de marzo del 2019 Tres minutos que pasan del punto de las 20 horas Tres minutos que pasan del punto de las 8 de la tarde Y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días El programa Euskal Música Programa dedicado a todo lo relacionado con la música local La música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos musicales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 los puedas volver a escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga la semana que más quieras aparte te damos a conocer las noticias más destacadas la agenda de concierto con sus respectivos carteles videoclips y temas musicales todo yo en facebook.com barra euskalmusica y en twitter.com barra euskalmusica además como bien sabrás Tenemos página en Instagram en la cual vas a poder visualizar las fotos con los grupos y solistas que se pasan por aquí, por Euskal Música, a presentar sus nuevos trabajos discográficos. Jueves 14 de marzo en directo, sábado 16, domingo 17 de marzo en redifusión, 20 a 21 horas, nueva edición de Euskal Música en Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Hoy con la visita de Natalie Izagirre que nos va a estar presentando lo que es su su primer trabajo de estudio Garena, el álbum de Natalie en el cual te vas a poder encontrar nueve temas en euskera y en inglés en el verano del 2017. Comenzaban su andadura musical en septiembre del 2018 entraban a grabar este primer trabajo. Por cierto, ya la tenemos aquí, así que dentro de poquito hablaremos de con ella este su primer trabajo de estudio y también nos deleitará con algún que otro tema en acústico porque veo que también ha traído la guitarra. Pero antes de hablar de ella, antes de hablar de ese nuevo proyecto de Natalie Saguir Comenzamos esta nueva edición de Euskal Música y lo hacemos con una novedad, un álbum de reciente publicación. Hablamos del nuevo trabajo de estudio de la formación Urch, banda conocidísima por todos y todas con aquel tema Kaixo de hace un montón de años. Ahora, en el 2019, la tenemos los tenemos por aquí con nuevo álbum de estudio. El álbum se llama Sabal Duvateac y en él te vas a poder encontrar nada más y nada menos que 10 temas donde el buen rock... El buen pop se hace posible con esta banda, con Urch. Desde su nuevo álbum, Sabaldu Ateak, eh, te extraemos los temas Aguresan, Bañolen y Argyak. Con Urch comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música. Cada bira canabie noria ve gira Es mi vida ni cau quetzan durei la e gira A zu crecotoya roscaniza le zaude begira Gitzaliko dugu orain goz argira Gitzaliko dugu Inguratu iraganean zerua Biziritago zure irri arexua Ez da izhilduko egun sentiko kantua Ikararik ez izan, eldu biztute eskua Itzali komu ora ikus argia Pues ahí estaban sonando dos de los temas, incluidos en el nuevo trabajo de estudio para esta formación para Urch, el álbum Sábado Ateac. Ahí estaban sonando los temas Aguresan, Bañolen y Arguía. Y ahora nos quedamos con ella, nos quedamos con Nathalie. La entrevista esta semana de Euskal Música. Escuchamos el tema que abre el álbum, Garena, tema que también da título a lo que es este primer trabajo de estudio. Música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 ba Con el cual se abre el primer trabajo de Natalie Nueve temas te puedes encontrar en este disco bajo el título de Garena Para hablar de este disco, de los conciertos, de cómo surge este proyecto Tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia En el programa Euskal Música a Nathalie Isaguirre Además, con guitarra en mano Natalie Isaguirre, Arracha el León, buenas tardes Arracha el León eh, Vamos a comenzar, si te parece, hablando un poquito de los inicios de este proyecto Cuando surge y cómo ¿Has reunido a los diferentes componentes de la banda Bueno pues eh, yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 18 años pasé allí dos años y yo creo que fue eso un poco lo que me hizo querer pues escribir canciones y pues hacer música no un poco y al volver eh, me junté con Iisha karuti que fue mi profesor de guitarra durante muchos años y pues juntos empezamos a escribir las canciones que ahora están en este disco eh, fue un proceso De un año en el que estuvimos quedando y escribiendo las distintas canciones y finalmente eh, decidimos eh, grabar este disco y para ello pues formar un grupo ya oficialmente para poder mm. pues eso, grabar el disco no y nos juntamos con Olaya Inciarte, Gorka Mendizábal y Andrés Insúa y bueno, juntos pues tocando las canciones cada uno pues añadiendo su toque y finalmente en septiembre pues grabamos este este disco. Como decías has estado dos años viviendo en Estados Unidos Eso es. Eh, ¿Da tiempo para ir preparando ndo este proyecto este disco eh, bueno sí la verdad que el, el proyecto empezó una vez que ya estaba aquí ¿eh? cuando estaba allí fue más eso enriquecerme me inspiró un poco y más hacerme a la idea de que esto era lo que quería hacer no y luego ya una vez aquí pues ya empezó ya todo el proyecto eh, con este primer trabajo de estudio comienzas la andadura digamos así musical eh, pero anteriormente has realizado algún otro proyecto canciones sueltas Sí, bueno, eh, yo he estado pues eh, unida a la música desde muy pequeña. no Yo creo que es una cosa que siempre he hecho, tanto cantar como tocar la guitarra y probar distintos instrumentos también. Y, y bueno, he estado en distintos grupos, pero sí que este es el primer proyecto así más formal que tengo y que siento más mío, no uh -huh. digamos. Eh, con este primer trabajo comienzas la andadura. Nathalie, que comienza en verano del 2017. Eso es. Igual es un poquito pronto, pero ¿cómo ha ido la evolucionando? la banda durante estos dos primeros años de andadura? Sí, pues bueno, yo creo que poco a poco nos hemos ido conociendo más, entendiendo más y, y pues eso, ¿no? Nos hemos convertido en un, en un grupo más sólido, digamos, en el que ya se nota hasta a la hora de tocar a la hora de sí tocar las canciones se nota que ya nos conocemos más y que tenemos más feeling o más confianza entre nosotros no y yo creo que eso también nos va a ayudar a la hora de pues los directos que vienen ahora pues a a que sonemos como más compactos o más como un grupo tiene que sonar digamos eh, septiembre del 2018 es la hora de grabar este disco eh, Garena eh, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación cuánto tiempo habéis estado si hay alguna anécdota que se puede contar en el estudio vale bueno pues eh, nosotros grabamos el disco en los estudios de Gárate con Kaki Carazo como técnico y productor y bueno fue un proceso de dos semanas en las que pues eso estuvimos grabando todas las canciones, eh, podemos decir que de alguna forma en esas dos semanas Garates se convirtió como en nuestra segunda casa, digamos, porque pasábamos ya el día allí. Además tuvimos la suerte de que bueno, ya conocíamos a Kaki y es una persona que pues da mucha confianza, digamos, ¿no? Entonces era como eso, sentirse en casa, fue un momento de pasárnoslo pues bien, de disfrutar, de ver cómo crecían las canciones, aunque bueno, también es duro porque tantas horas en un estudio y demás, es cansado, pero Pero en general fue una experiencia muy buena y que ojalá repitamos ¿Ha habido alguna colaboración en el disco, en las canciones maquetación, fotos sí en, bueno eh, en lo que se sí, hablando de la música eh, hemos tenido distintas colaboraciones en la canción Itzak, por ejemplo eh, colabora Juancho aracama el cantante de glaucoma en la canción maita zaiteú eh, tenemos colaboración de Luke ennar y ony garcía machain que metió el la pestil y luego en la, en la canción cererbaitas la ceradoa pues el mismo kaki eh, metió pues un punteo Y bueno, aparte de eso, las todas las fotos que tenemos, eh, pues sí, en este disco, la foto que está en el mismo disco, tanto las fo fotos que tenemos eh, para promoción, eh, la sacó Ibai Arrieta. Y luego la portada del disco eh, la diseñó Flora Schuller, uh -huh. y que es una chica de Austria. Y eso, uh -huh. eso eso han sido un poco así. Eh, las canciones hablan de odio, amor, tristeza... Eh, cuéntanos un poquito las letras de este primer trabajo de Natali. Vale, eh, bueno... A mí siempre me gusta escribir sobre sentimientos o cosas que pues distintas situaciones en las que nos podemos encontrar no en nuestra vida y yo creo que la can las canciones de este disco muestran un poco eso no las distintas esas situaciones con las que nos podemos encontrar tanto sean buenas como malas tanto distintos sentimientos que pues podemos sentir no yo creo que es una forma también de que la gente se sienta identificada con, con nuestras letras con nuestra música y de alguna forma hacerles sentir algo o recordarles pues algún momento ¿no? que hayan vivido uh -huh. pero eso sí, siempre intentamos que el final sea positivo y con un poco uh -huh. de esperanza Aukeratu koa nozuni denen artean Urean eta puxo berria dio dira Hora imen zuzira nahiak dira Baina nire zure izana en euskera y en inglés, con un sonido funky, pop, rock, country. Eh, ¿a qué se debe estos estilos? Es lo que sueles oír en tus ratos libres o Sí, es un poco, yo creo que, bueno, a mí por lo menos personalmente siempre me ha gustado escuchar música de distintos estilos, también a los componentes del grupo, lo mismo, cada uno venimos de un mundo distinto y yo creo que quizás eso sí haya haya hecho que pues que las canciones sean en distintos estilos. Eh, tampoco ha sido algo que teníamos pensado, digamos eh, ha surgido así a la hora de crear las canciones eh, cada una nos ha llevado por un camino igual que la letra no eh, algunas nos bueno me han pedido que sean uh -huh. en euskera y otras en inglés entonces siempre hemos seguido el, pues eso el camino que nos mostraba la canción no hemos querido eh, pues limitar ¿no? lo uh -huh. que la misma si sí, el cómo podía salir esa canción digamos uh -huh. Eh, detrás de la salida de este disco Garena me imagino pues que habrá habido mucho tiempo de ensayos de trabajo eh, cuéntanos un poquito esos momentos de ensayo antes de entrar ya en el estudio de grabación y como quien dice sacarlo todo ya si sí, la verdad es que pues eso ensayamos bastante porque queríamos ir al estudio ya un poco, pues digamos, preparados, ¿no? Porque ya estar en un estudio es bastante cansado, pues si no llevas las canciones preparadas uh -huh. es aún más, ¿no? Porque repetir cada toma no sé cuántas veces, pues eso, intentamos ir eh, lo más preparados posibles. También eh, llevar las canciones ya un poco, digamos, hechas o con una idea de por dónde tenían que ir para que también caquear carazo luego a la hora de producir, pues lo tuviese más fácil o que llegáramos al final de las canciones con algo que todos estuviéramos a gusto o que todos teníamos en mente, ¿no? Se puede decir. Eh, si te parecía, antes de meternos a hablar un poquito de los conciertos, vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este primer disco. ¿Cuál le gustaría, Nati Sakirre, que la gente escuchase ahora? Sí, pues mira, me, eh, me gustaría que escuchasen la, bueno, el último single que hemos sacado, que se llama Cervaita al Laceradoa, que es la canción la octava canción, digamos, del disco. Con la entrevista que estamos realizando a Nathalie aguirre en el programa Euskal Música de Berrizar y Ratia eh, vamos a meternos a hablar, si te parece, un poquito de los conciertos eh, ¿Cómo tienes cómo tienes pensado presentar el disco? ¿Vas a incluir los nueve temas del disco? ¿Vas a incluir alguna versión? Sí, pues eh, nuestra idea es incluir las nueve canciones que están en el disco y también, pues eso, alguna versión y luego también hay una canción que no entró en el disco, pero que sí que en directo la vamos a tocar ¡Mmm! Uh -huh. El martes 12 de marzo eh, comenzaste en el Parral de Gasteiz y este sábado 16, o sea, pasado mañana, estás en el Garasi Taberna de Iruña. Eh, para la gente que quiera ver en directo a Nathalie, que nos vamos a poder encontrar algún adelanto... Sí, bueno, yo creo que se van a poder encontrar pues un concierto que va a ser fresco, divertido, diferente, eh, que sobre todo no va a ser pesado, porque al ser tantos <risa> estilos diferentes, yo creo que la gente no se va a aburrir. Eh, pues eso, un momento de disfrutar, de pasárselo bien y, y bueno, pues animamos a, a todos los oyentes pues a que vengan sí. a vernos. Y aparte de Gasteiz e Iruña, ¿la gira sigue? Cuéntanos un poquito. Sí, eh, después de este concierto eh, vamos a estar el 22 de marzo en Bilbao, en Vira. Luego el 30 de marzo vamos a estar en Donosti, vamos a tocar en Doca. Y luego en abril, el 5 de abril vamos a estar en el FNAC de Donosti y el 26 de, de abril vamos a estar en San Agustín, en Azpeitia. ¿Y cuándo fue la primera vez que Nathalie Zagirra se subió a un escenario? Buah, pues ahora que lo pienso, a ver, ¿eh? Yo creo que la primera vez, bueno, si... Si contamos cuando yo era muy pequeñita, sí, me acuerdo que en algún karaoke sí que me subí a algún escenario. Yo en esas épocas que no cantaba tan bien porque tenía la voz un poco mal. Pero después de eso creo que fue en algún evento eh, organizado por, por mi escuela en la que pues me animé a, a subir porque era una cosa que pues siempre me había gustado y aunque tenía ese miedo de a ver lo que iba a decir la gente, no o si iba a sonar sí. bien o mal, pues eso, me atreví y me subí y fue... Pues eso, una alegría que me ha hecho seguir hasta hoy, digamos. Bien, ¿no? El disco ya está en la calle. ¿De qué forma se puede conseguir eh, física? Sí, pues eh, el disco se puede encontrar en las tiendas Elcar, en distintas tiendas de superficie pues más grande, digamos. Eh, luego también está en nuestra página web, natalimusica.com, que lo enviamos pues a todos los sitios. Y, y eso, eh, en Spotify, iTunes, YouTube... Mm. temas incluyen en lo que es el primer trabajo con, como decíamos anteriormente, estilo funky, pop, rock, country ¿Eh, ¿hay alguna canción que te guste más por algo en especial? No, yo creo que a cada canción le tengo como un cariño especial, ¿no? Al final, a ver, las, es, las he escrito yo, entonces, sin querer, es como son parte de mí, ¿no? Digamos, y, y la verdad es que me gustan todas. Eh, por Yo creo que por momentos hay algunas que me van gustando más y otras menos, pero bueno, según también cómo me sienta o pues cómo sea ese día, ¿no? Y para contactar con Nathalie, teléfonos, redes sociales... Sí, mira, eh, las redes sociales. Tenemos una página en Facebook que es eh, natalitaldea, eh, nuestra página web natalimusica.com, eh, también nuestro nuestro Instagram que es arroba natalizaguirre y, y eso, si entráis en nuestra web está el teléfono y el email con el que nos pueden contactar. Eh, pues si ¿sí te parece, antes de ir acabando con la entrevista, algo que me haya dejado, que quieras decir, que quieras comentar. Bueno, pues que animamos a todo el mundo a que este sábado vengan al Vargarazi a vernos, eh, que escuchen nuestra música y, y que bueno, que disfruten con ella. Pues mientras te vas preparando, porque ya has venido con guitarra, o sea que sí. nos vas a deleitar con algún tema en acústico, eh, vamos a escuchar otro de los temas del disco, ¿con cuál te quedarías ahora? Pues vamos a escuchar este on de Way. Way. Aguirre en el programa Buscal Música con dos eh, de los temas en acústico que nos ha ofrecido, los temas Iparro Rachicabé y el tema Our Song, eh, Natalia Izaguirre gracias por haber venido, gracias a vosotros eh, por invitarme, suerte con el disco suerte con el proyecto, que todo vaya adelante y este sábado nos vemos en el Bargarasi gracias, la presentación ¿sabes? aquí en Iruña del disco gracias Pues ahí está la entrevista que hemos realizado a Natalie con motivo de la salida de su primer trabajo discográfico el álbum titulado más concretamente Garena, recuerda que este sábado lo estará presentando en el Garage Taberna con entrada gratuita y nos vamos a despedir ya de esta edición de Euskal Música de este jueves 14 de marzo, sábado 16 domingo 17 de marzo en redifusión con los Berriozartarras Marea con la gira El Azogue que ya está, ya está en curso las entradas de los de todas estas primeras localidades ya están a la venta y te vamos a recordar que el 1 de mayo estarán en Cáceres, el 4 en Santander el 10 en Donosti, el 11 en Santo Domingo de la Calzada, el 17 en Barcelona el 18 en Teruel, el 25 en Zaragoza y el 31 en Valladolid El mes de junio el día 1 estarán en Iruña, el 7 en Jaén, el 8 en Murcia, el 15 en Valencia, el 21 en Badajoz, el 22 en Madrid y el 29 en Zamora. En el mes de julio estarán en el 5 en Palma de Mallorca, el 20 en Segovia y el 27 en Gijón. En agosto, el 1 en Candeleda, el 3 en Huesca, el 9 en Tarragona, el 10 en San Feliu de Guigoy, el 14 en Villena Alicante, el 15 en Cádiz, el 21 en Ciudad Real, el 22 en Almería y el 31 en Málaga. En septiembre, el día 6 en Ponferrada, el 7 en Albacete, el 13 en Guadalajara, el 14 en Salamanca, el 20 en Lugo. En octubre, el 4 en Toledo, el 18 en Sevilla y el 19 en Granada, el 26 en Castellón y el 31 en Gran Canaria en noviembre, el 1 en Tenerife y en diciembre, el día 5 en a coruña y el 28 en Bilbao lo que nos interesa, el concierto de Iluña que será el día 1 de junio sábado en la Ciudadela a las 7 apertura de puertas, a las 7 y media estará el desván, a las 8 y media vuelo 505, a las 9 y media Bocanada y cerrará este macro festival a las 10 y media de la noche, María presentando su nuevo trabajo discográfico El Azogue que por cierto saldrá el día 12 de abril, con ellos, con los Berriozartarras, Marea, nos vamos recuerda, dentro de 7 días volvemos contigo a compartir todo lo relacionado con la música local la música que se realiza en Euskal Herria hasta entonces, saludos, sagur <risa> Sar y Ratia En el 100.8